Zona Cero Nuestros monográficos Zona Cero. Y hoy estamos muy brujitos, eh, ya le decía yo a Carlos Canales, brujería, brujería, tan dentro del alma mía como decía el brujo visual. <risa> qué maravilla. Bueno, no, el pues, brujo no era el entrenador del Barcelona. ¿no? El brujo también, también. <risa> el Herrera. Y, sí. no, y, no, y luego estaba el bruso de Arteixo, que claro. era... El Herrera también era el brujo. El Herrera, sí, pero el bruso de Arteixo... No, pero fue un terapeuta, es verdad, que le llamaban el brujo, el, el, lo que dice Juan Antonio. El <risa> bruso, el brujo, el brujo de, de Arteixo era, ¿cómo se llamaba este entrenador tan célebre del de, de Deportivo de La Coruña tantos años? Pues no nos acordamos. <risa> <risa> <risa> <Este> era <risa> había un curandero, realmente estaba hablando de un curandero, para que le llamaban el brujo porque utilizaba eh, hierbas... Eh, Arsenio Iglesias. Arsenio sí, Iglesias. Arsenio Iglesias. iglesias el brujo sí, sí, de Artaiso. Ah, y, pues entonces estoy hablando de otro. Había un curandero que fue incluso... Eh, bueno, ayudante del entrenador del equipo nacional de alentismo sí, sí. o sea, que estamos hablando de alguien sí. que estaba muy involucrado y le llamaban así, el brujo, ¿no? Porque sí, sí, por sí. esas propiedades que tenía y luego está el actor, ¿no? Eh, que tú, también, la que estamos viendo. de estamos ya fatales sí. estamos, muy, <risa> estamos, <bien>. <risa> <risa> estamos muy mayores <risa> hay un actor que se llama Álvarez el brujo, ¿no? ah, sí, sí, sí, sí claro, sí. claro, pues, claro. Lo, no, lo que no recuerdo bien es el nombre pero... que es, eh, ¿José Álvarez? Rafael, Rafael. Rafael Álvarez el, el <risa> brujo bueno, porque de, de brujería no y con el nombre seguro que hay algún cantante flamenco sí, sí Eh, ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas, buenas noches. noches Bueno, pues aquí estamos eh, además para celebrar Estamos eh, de, de fiesta porque han llegado dos títulos Para la colección eh, Breve Historia Que me honro en, eh, en dirigir y prologar Y bueno, pues eh, ya hablaremos eh, dentro de unos días Del libro de, de Carlos Canales Fantástico libro, me ha encantado Desde de Cabo a Rabo eh, El libro que ha hecho sobre la guerra de la independencia Un libro que va a dar mucho que hablar, Muy actualizado, muy muy interesante Siempre como nos lo presenta Carlos Pero hoy tenemos el libro de, de Jesús Callejo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 Si es por el número de habitantes, de sería Polonia-Lituania, el Reino unido polonia tema sí, de la época. Donde más fueron a la hoguera fue Sí, el número sí, fueron 25.000. Uh -huh. Lo cual, a pesar de que estamos hablando de un auténtico genocidio, es menos de lo que se han dicho. Siempre se había barajado cifras, solo para Alemania, de más de 100.000 víctimas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 Leandro de Moratí, como muchísimos otros afrancesados, ¿no? entre comillas, y es lo que hace que se divulgue esta leyenda negra con regocijo de los alemanes, que decía, ah, pues qué bien, mientras mm. echemos la culpa a España, que no nos miran a nosotros. Me está acordando del episodio cuando Cristóbal Colón llega a Barcelona para entrevistarse con los reyes católicos, que contempla ¿no? una, una ejecución, y, y parece que no había otra cosa, ¿verdad, Carlos? En... Sí, no, además es cierto, porque siempre se ha aprovechado, estaba pensando en la primera de Scott, en la del descubrimiento del o la de Colón, Mira, ahí... lo primero que empieza es con el auto de fe, auto bueno, de como de fe. si fuera parte esencial de la vida española, cuando en realidad es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 y bien hecha y luego eso aunque parezca de broma daba ciertas garantías pero una bruja podía ir a juicio con ciertas garantías de de, de ser de salvada? A, de ese paso, sí sí por supuesto en España por supuesto de lo que no se libraba es de que la torturaran pero bueno o sea inevitable es pues que no se libraba a nadie de que le torturaran en el siglo XVII la cuestión era la intensidad podemos pues quitar los matices sí, sí. pero eh, eh, digamos que eso es una parte que a mí me interesa mucho del libro porque de verdad que yo la aconsejo a todo el mundo a que lo lea por muchas más razones ahora citaré otra que me ha llamado mucho la atención que es la parte de la brujería en el siglo XX. 21, 21 sí. es ah, fantástico, sí. además <risa> de muy, muy renovado y muy bien, porque alguien podría pensar, y ahora te pregunto, ¿existen los brujos? <risa> sí, existen los brujos, lo que es que habría que diferenciar, estamos hablando de la brujería clásica, de la brujería folclórica, por decirlo así, sido de la brujería satánica ¿no? La Castaneda fue un brujo Claro, Castaneda sería un brujo moderno, moderno, lo que pasa es que habría que especificar, no tiene nada que ver con los brujos de los que vamos a hablar esta noche aquí entonces yo creo que sí conviene partir de la base porque yo lo intento hacer así en el libro porque es verdad que hay mucha confusión en torno a las brujerías pese a que la bruja pues eso es un poco como yo empiezo el libro ¿no? lo de los Monty Python, Monty Python. <risa> con la brujita esta que la ponen una lapidación <risa> una y se pega y encima dicen que es una bruja porque se parece a una bruja, ¿no? claro que una bruja. y además la pesan con, una, con un, con un canso con una oca y pesa lo mismo y por lo tanto claro bueno, la balanza estaba trucada sí. pero no le sirve para nada decir que estaba trucada porque va también a la obra pero si sí, de marzo, por ejemplo es un detalle muy interesante de la película Monty...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 y no solo la Inquisición, sino otro tipo de estamentos, a pesar de que la Inquisición se lleva también la peor parte, y empiezan a creerse todo lo que se cuenta de estas mujeres que empiezan a las como brujas. Pero, ojo, no lo olvidemos, a nivel etimológico la bruja empieza a surgir a partir del siglo XIII o XIV. Antes no se las llama brujas para nada. Uh -huh. Y qué se asocia al ¿Cómo, diablo, ¿cómo le llamaba Carlos Magno? De, de Tempestarios, ¿no? Sí, claro, los tempestarios <risa> era como una especialidad de los hechiceros, sí. que eran aquellos que podían provocar las tempestades, o el granizo, o... Pero, claro, ya no solo eso, sino... Eh, pues, eh,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 se ha dicho de Agobardo con algo que es incierto, ¿no?,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 En aquel momento, ¿dices? Cuando. Claro, la por sí, precisamente. Como, bueno, hay varias razones, ¿no? Eh, además, incluso, ahora también voy a desmitificar antes un poco lo que tengo acabas de comentar. Siempre se habla de la Edad Media cuando se habla de la persecución de las brujas y del nacimiento, incluso de la época dorada de la. la edad de la Moderna, Resulta. ¿no? Cuando la... Y sin embargo, no es verdad. Es un poco empieza lo que es la Edad Moderna, en el Renacimiento, porque la caza de brujas, como tal, empieza en 1450 hasta 1750, que más o menos termina, ¿no? Que después hay secuelas de algunos otros procesos, no tanto en España que la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 explicarse que no supieron defenderse y que normalmente se las achacaban los males que ocurrieran en esa comunidad, como por ejemplo caer ese pedrisco o sencillamente que un bebé había muerto basta con que se la acusara con una acusación anónima para que el resto de las torturas hicieran lo, lo suyo en este caso que confesara todo. Que tiempos tan terribles, ¿verdad Carlos? Donde te buscaban cualquier prueba en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, además <risa> te... es curioso porque la geografía de la brujería demuestra en todas cosas, bueno, si algún día sí, sí. <risa> conseguimos limpiar el nombre España en, sí, sí, sí. en esta historia. Se buscaban un lunar en el que, cuerpo. Un claro lunar, que cada un...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 Polonia en el año ah. 1793. O sea, Justo cuando ha desaparecido... O sea, pero te digo que hay sí. cosas <risa> claro, muy curiosas y sí, sí, sin embargo... Sí, sí. Yo ¿Y digo... el Vaticano? ¿Eh? No, el, el como tal como no no no, no, no en Italia nada murieron solo 39, nada, ¿no? o sea te quiero decir que todo lo que es en, la en toda la extensión geográfica de Italia bueno pues lógicamente toda la influencia viene, de los estados pontificios solo mueren treinta nueve brujas mueren eh, como consecuencia directa de los procesos eh. estamos hablando de las que están contabilizadas y estoy hablando de las últimas estadísticas eh, las que yo eh, reflejo en este libro son las que maneja